Oh, yeah. There was a time when I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. I'm killing、oh、God. p Más m variedad en éxitos de los ochenta. los ochenta. Con toda la energía de una década. Más y mejores ochentas cada día. e Kiss. Esto es Kiss. 606-712-658. Ella es España. Call me, call me. Call me. Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Dedication Day. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nikki. ¿Qué tal, Carolina? ¿De dónde eres, Carolina? Uh, yo soy de Portugal y viajo con mi esposo para visitar a mi hermana y cuñado que trabajan en Madrid. Ah, muy bien.、Eh, siempre que, que estamos en España escuchamos Kiss. Ajá.、Uh, por eso quiero dedicar la música Voyage, Voyage a mi esposo. Sí. Y、uh, enviar un beso a mi hermana y cuñado y、eh, decirles que estamos llegando. Ah, fantástico. ¿De dónde eres de Portugal, Carolina? De Lisboa. Ah, qué bonito Lisboa, ¿eh? He estado allí en Lisboa、sí. y es precioso y qué bien se come y la gente qué simpática y qué maravilla, ¿verdad? <ríe> qué b u e n sí, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal por España? ¿Te gusta Madrid? Mucho.、Eh, vemos, estuvimos de vacaciones en Barcelona también. Son、eh, ó t i m o Muy bien, Carolina, pues muchísimas gracias. Que tengas un buen fin <ríe> de semana y un beso para ti y para toda la gente de Portugal. Muchas gracias. 天罰が遠い ウ o y a ウォヤー、ウ a ヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウ o y a ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤ o ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウ a ヤー、ウ o ヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウ o y a ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤ a ウォヤー、ウ a ヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤ e v o ヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、ウォヤー、 ワイヤーワイヤーでディスイ í a She's、the one If there's somebody calling me, on, she's t h e Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato muy agradable con Beatles. s s h i l i s s Si eres fan de los Beatles, supongo que ya sabrás que está a la venta el libro definitivo de los Beatles que se llama、The、Beatles Get Back. Contado por ellos mismos, comentarios, conversaciones y situaciones que tuvieron lugar en 1970 durante la grabación de su álbum Let It Be, con imágenes inéditas, incluidas fotos de la propia McCartney, la mujer de McCartney, de Paul McCartney, Linda McCartney. Es un libro magníficamente diseñado y producido con prólogo del gran director Peter Jackson, que además inmortaliza los momentos y vivencias de la grabación de su último álbum como grupo, recogidos en más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio de la banda. Tres semanas que culminaron con el histórico concierto en la azotea que paralizó Londres. ¿Lo recuerdas, verdad? Bien. She said she loves said And you know that can't be back Beatles, get back. She loves you. どうですか Practice me like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 《800! Mensaje súper positivo. Esto se llama Together Again. Go, Juntos otra vez. Es la hermanísima, ya sabes. Janet Jackson. Dedication Day. Bueno, nuestro próximo invitado se llama Gato. Sí, buenas tardes, Gato. Hola, ¿cómo andás? Ricky. Lo primero de todo, ¿qué hora es para ti? Y acá son catorce y treinta seis y en Buenos Aires. ¿Y qué estación del año? Y hace mucho calor acá. Primavera, ¿verdad? Primavera aún, hasta diciembre, pero el calor acá, hoy,、eh, hoy estamos con casi 30. ¿Desde dónde nos llamas, gato? Desde Buenos Aires, Argentina, el culo del mundo. <risa> bueno, pero es un lugar maravilloso, no lo llames así, hijo. Bueno, gato, va, venga, cuéntanos, ¿qué querías contarnos? Y sobre todo, ¿qué canción querías pedirnos? Bueno, primero quería contarte que con mi novia tenemos un grupo de música、ah, y hacemos todos hits de los 80 y los 90.、Ah. Pero bueno, no, no nos pusimos Kids porque ya existe, entonces <risa> tenemos otro nombre. Muy bien. ¿Y qué canción este, querías, un... gato? ¿Qué canción querías? Bueno, mañana tenemos un concierto y esta es una de las canciones que vamos a tocar. Que quiero escuchar Modern Love de d a v i d Bowie. Y es que mola desde que empieza, ¿verdad que sí? <risa> es excelente, con toda la potencia. Oye, pues un saludo para ti y para. Oye, ¿cómo, ¿cómo es el gentilicio de Buenos Aires? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se os Porteño. llama? Porteño. ¿Cómo? Porteño. Porteño, pues un saludo para ti y para todos los porteños, querido. Gracias, Richie, un abrazo. Un abrazo, g r a n d e q u é canción! ¡Qué temazo de David Bowie! e m o d e Love! ¡Qué s e n c i l l Gato, ¿eh? Tocando esta canción en directo acordándose de que n o la pidió aquí en Kiss FB. Fue el tercer sencillo del álbum Let's Dance, t e h a b l o de 1983 y con la producción de Nile Rogers d de Chic. Esto es m o t o l Love. Por supuesto, es el gran y añorado David Bowie. Oye, que por cierto, en un momentito vamos a saber quién se va a llevar este fantástico libro de los Beatles. マジョブ、えいぴん、ケミー、セク、イン、ケミ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 the o t start、oh. You'll get cold get Whenever you feel like we're going apart, there's just no De los Beatles te pone de mejor humor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y nos habéis escrito muchos, ¿eh? Y oye, os estoy muy agradecido. Pero hoy se va a llevar el libro de Beatles nuestro amigo Ignacio de Puerto de Santa María. A mí la canción que más contento me pone de los Beatles es Octopus Garden. Además la canta el batería Ringo Starr y es incluso súper divertida, me encanta. Un saludo, ¡viva los Beatles! ファンフリジョー・イガシオおいで llevas este maravilloso libro que te regalamos desde el equipo de Play Kids d e s d e x f y muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes Bueno, y llega el momento ya queridos de recogerse, de ir a disfrutar de este fin de semana largo, de este puente para recargar pilas y regresar de nuevo el martes. Pero e s a sí, antes nos vamos a teletransportar. Vamos hasta la ciudad de los Naranjos, de la Giralda, del Puente de Trianas í del Archivo de Indias, de la Torre del Oro y del Teatro de la Maestranza. Por supuesto, es la maravillosa ciudad de Sevilla, 100.3 en la FM. ¿Y sabéis quién vive en Sevilla? Nuestra nueva amiga, súper jovencita, Joana. Joana, te llevas este fin de semana en familia con los amigos de Smartbox. Y un besito muy grande. León Arriga, Jorge Quiroga, Víctor Álvarez y quien te habló, Ricky García, que nos vamos de Puente. Eso sí, el martes estaremos aquí, 5-4 en Canarias. Y ahora te quedas con la mejor música del mundo: la de XFM. ¡Feliz Puente!